con la chance en el cuarto de quedarse con la plaza de la liga no se les dio. Estos es básquet es un juego de posición, son 5 contra 5. Nada, una mala noche la tienen cualquiera y, y se pierde. Ahora, hacer un esfuerzo de medido... y después tener que juntar 15, 20 millones aparte para un plante del contraslado, me parece que eh, por ahí también pasa el tema y el respaldo económico. Una cosa es toda una gobernación. Ah, estaba todo el respaldo atrás. Claro, todo Salta. Claro, toda la gobernación con una decisión política tomada, que este, el esfuerzo que vale la pena, y, y vale la pena remarcar lo que lo hicieron correctamente los dirigentes de Estudiantes de Olavarría. Cruz, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, Fabián, ¿cómo estás? Bien, bueno, contando un poquito lo que pasó el fin de semana y, y, y esta decisión este para mí correctísima de Estudiantes de Olavarría en cuanto a, a la decisión que por Facebook publicaron Eh, el viernes allá por la tardecita noche eh, y, y liberando el camino como para que el equipo de Salta Vázquez eh, no es que fue la intención de ustedes liberarlo para que ellos se queden con la plaza sino que ustedes viendo cómo venían con el tema económico y además de adquirir la plaza formar el equipo para competir en la A, este me parece que, que la medida fue acertada bueno, mirá eh, creo las repercusiones Han sido en general han sido eh, buenas que tomamos una, una decisión acertada. Eh es la decisión que, que teníamos que tomar, no, no no había otra otra decisión al respecto porque eh, cuando vos tratás de trabajar seriamente, hacés tu presupuesto, hacés eh erogaciones previstas eh, eh, esto es casi matemático y, y bueno nosotros eh, más allá de qué eh, yo yo discuto con muchos que dicen que los dirigentes amateurs somos pura pasión y yo digo que, que no que somos pura pasión pero también eh, el raciocinio tiene que estar presente así que en este caso seguiremos con la misma pasión de siempre pero eh, sabiendo que lo que no se puede, no se puede y, y no íbamos a comprometer ni el patrimonio de la institución ni la jerarquía de lo que es la Liga Nacional no, porque además de la compra de la plaza no solamente eso, Cruz sino que también es la formación del equipo podés hacer un equipo a ver, hacer algo como lo quiso hizo Paraná este año y jugar con un equipo del TNA con algunos jugadores extranjeros pero la, la, la realidad y, y, y la oposición y la competencia indicó que lo de Chávez fue un, un, un tiro al aire y que a veces no no da para competir de esa manera ¿no? Mirá eh, yo soy muy respetuoso de, de, de todos eh, de Chávez, de Boca, de San Lorenzo eh No, yo lo digo con respeto cada, también, o sea... Sí, ¿no? sí, sí, cada, cada cual eh, ve su su lugar. Eh, seguramente la gente de Chau está muy contenta porque Chau es un histórico que también se merecía tener su paso por la liga. Eh, me merece, me merece el, el mayor de los respetos. Eh, hoy por hoy, estudiante de la barría no podía. Entonces, lo más sano para todo es que dejarle el lugar a otro, eh, está la frase de León, que la liga es para los que pueden. Está muy bien. Bueno, eh, ya te tenemos acá, ya está confirmado eso, queríamos tener tu palabra como para poder cerrar un poco el círculo de lo que veníamos hablando en la semana. ¿Cómo encara la temporada de, del TNA? ¿Y qué, qué jugadores tienen? Si tienen alguno con contrato cómo va a ser la continuidad de, de, de, en la parte técnica de, por dónde están encarando el proyecto del teneo bueno, eh, hoy ya estamos trabajando en la contratación de, de un entrenador eh, estamos hablando con, con tres o cuatro eh, propuestas eh, así que obviamente tenemos eh, nuestra preferencia y, y vamos a ir ...en ese orden... Eh, ...así que... ...me habían comentado calculé. que tenía alguna chance Álvaro Castiñeira... Eh, ...Álvaro... ...sí... ...es, es una de la, de las opciones... ...que nosotros tenemos... Eh, ...te lo decía el otro día cuando hablamos... ...la jerarquía... ...de Álvaro... Eh, se, ...se lleva de la mano con... ...con lo que es nuestra institución... Eh, podría eh, es uno de los nombres que nosotros manejamos está muy bien estamos jugadores con contrato no tenés ninguno no eh, ignacio galardo como ficha ah, 23. me dijiste la otra vez, ignacio galardo claro el chico que está con ustedes grand del pivot sí. este bueno cruz nada lo mejor para lo que viene lo mejor para la temporada con con estudiante en el tenna y, y a seguir peleando capaz que por la vía deportiva quien te dice tuvieron tan cerquita que pueden repetir otro año más o menos igual Sí, bueno, ojalá, ojalá. Eh, lo importante es seguir haciendo básquet profesional para una ciudad del, del interior, eh, con historia. Así que creemos que somos una buena plaza, que la tenemos que aprovechar entre todo y revalorizar la categoría, que, que creo yo que puede ser una categoría más interesante aún de lo que de lo que hoy es. Así que... Eh, tenemos eh, vamos a apostar a eso también. Abrazo enorme y lo mejor para lo que viene. ¿eh? Un abrazo, Fabián, gracias por acordarte de la institución. Abrazo. Bueno, la palabra de Cruz... Arugel. Bueno, está claro, ¿no? Hoy por hoy estudiante no puede hacer liga. No. Contundente. Sí, sí, sí. Y está bien lo que vos remarkas.